11 de la mañana, 42 minutos, y tenemos sobre la mesa un libro que nos viene acompañando. Se llama Cuba Stone: Tres historias. Escrito por Javier z i n a y José Lo, de Cafeta Cuba, y Jeremías Gamboa. Un libro que es Tres perspectivas sobre el show de los Rolling Stones en Cuba, ni más ni menos. Y hay ahí hay una labor que tiene que ver mucho más allá del periodismo de rock por la implicancia política que tuvo este show a días nada más de la visita de Obama y de la apertura de ciertas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Javier Sinay, bienvenido a la Mar en Coche de f e m e a Tribu. Gracias, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, acá disfrutando muchísimo del libro que han hecho a tres manos, a tres cabezas y a tres recorridas distintas. Por ¿A seis、Cuba. manos? Claro, a seis manos, porque sos a mi diestro para escribirme. En el teclado sí. Claro, en el teclado sí. Uno todavía piensa en la pluma, ¿no? Sí, sí. Pero ya fue. Javier, lo primero que te pregunto. p r e g u n t o s a lo que menos b o la le diste en tu crónica, que son las impresiones del show de los Stones sí. en sí mismo. Me di cuenta cuando escribí el capítulo total、eh, que el show en sí mismo, como decís vos, estaba muy, muy atrás de todo lo otro a lo que le dediqué más atención: que era personajes rockeros actuales de Cuba, gente común, digamos, cuatro personas de diferentes generaciones que gustaban mucho e l rock, algo no tan frecuente en Cuba. Y la historia política,、eh, las relaciones, las tensiones entre el rock y la revolución a lo largo de 60 años.、Uh -huh. eh, y el show sí me quedó, me quedó atrás. Primero, porque me, me interesaba mucho más todo lo demás. Y segundo, porque fue un poco automático en un punto. Cuando empezó el show, que fue el día 25 de marzo de este año, se suponía que iba a ser un momento impresionante de quiebre, una divisoria de eras total. Los propios cubanos con los que yo hablé, yo estuve una semana ahí.、Eh, fui para escribir sobre este show con una consigna libre que era hacer una crónica, cualquiera, lo que quieras.、Eh, entonces, estando ahí, me empecé a dar cuenta de que la nota, la crónica que yo iba a hacer era la historia del rock en Cuba a través de tres personas, ¿no?、Uh -huh. Pero hablé con muchas más y todos me decían: va a ser como la caída del muro de Berlín, cuando empiece a sonar el primer tema. Entonces fue muy emocionante el primer tema, pero después, en mi opinión, hubo como cierto automatismo, un poco de frialdad.、Eh, yo sé que para. Vaya, yo sé, digo, no, obviamente no hablé con los Stones, pero imagino y por lo que leí, por lo que se comentó, para los Stones era muy importante y también era una primera vez para ellos, porque era la primera vez en Cuba. Pero no sé, no fue tan, tan, tan emocionante, tan épico, tan increíble todo el tiempo. De hecho, imagino la tentación de mirar más a los cubanos que al escenario,、sí. ¿no? Porque también me parece que había un aprendizaje, si se quiere, o una primera vez para muchos de un concierto de rock masivo,、Exacto. ¿no? Claro. Hay muy pocos conciertos de rock masivos en la historia de Cuba. Debe haber menos de diez, cinco, quizás.、Eh, y, y uno fue、sí, de yo... a r Supply, así que era más o menos <ríe> tranqui. Claro, <risa> Claro. Así que yo miraba a la gente. Yo estaba en el, en el medio del público, no quise pasar a un v i p ni nada, no me interesó, no busqué nada, porque obviamente que la idea era estar con la gente.、Eh, y la gente estaba muy tranquila, salvo, salvo en los temas muy, muy famosos, tipo Angie, o salvo cuando Mick Jagger pasaba al frente y bailaba. Porque, claro, ahí me di cuenta. Eh, los cubanos son un pueblo que baila, no tienen una cosa, una soltura con el cuerpo impresionante. Y cuando ven a un tipo bailando, bailan y se emocionan y lo aplauden. En cambio, cuando Richards pasaba al frente y tocaba los riffs más famosos de los Stones, ¿qué estás haciendo, chaval? Lo que acá sería una locura, ¿viste? lo que acá la gente sí aplaudiría. Ahí lo miraban. Tranquilos,、eh, era muy, muy interesante eso. Ahora sí nos posicionamos un poco en la perspectiva que elegiste en esos días en Cuba, que fue a través de básicamente tres personajes este, poder narrar esa historia del rock en Cuba y también la relación, como decías, entre revolución y rock, donde、sí. encontramos el lado que menos nos gusta ver de Cuba a quienes bancamos el proceso、claro. político y bancamos la revolución, ¿no? que es la parte más prohibitiva,、sí. la parte este, más infantil incluso de la revolución、sí. en esas prohibiciones. Pero bueno, hay tres personajes que aparecen fuertemente en tu crónica y uno es Rocky Saldania. Empecemos por Ro él. Rocky es? Rocky es el protagonista de mi nota. O sea, yo, como veníamos hablando, conté todo este proceso histórico y cultural a través de la vida de Rocky, que es un chico de 22 años, fanático del rock, cosa rara en Cuba. Toca el bajo, tiene un b c Rich, que es un bajo medio como de heavy metal con formas diabólicas, como con cuernitos. Es, eh, tiene un parche de Black Sabbath en la campera, ¿no? es muy rockero、eh, y está preparando el ingreso para la escuela de música. Entonces, está todo el día estudiando, tocando el bajo,、eh, estudiando armonía y demás. Porque lo, en Cuba todos son músicos, todos tienen talento para la música y se lo toman muy en serio. ¿no? Y todos estudian además. Entonces, Rocky era el primero en la fila para entrar a ver el show. Es un chico que hizo campamento tres días en la cola ahí. Algo que acá es común también, pero en Cuba no. Entonces, volviendo a, a mi viaje en Cuba, yo no sabía bien en qué personajes o en, en qué historias、eh, enganchar mi texto. ¿Tenías previamente la idea de ir a ver el primero de la fila o no? No, no, no. Yo, es lo que iba a contar. Yo estaba con otros periodistas en un, en un bar de noche tomando un día hace como, hace, eh, hace, eh, como dos días antes del show. Y empe se, se empezó a correr la bola de que ya había gente haciendo fila. Bueno, digo, es común para un show de los Stones en Argentina, en Cuba no, era muy raro. Entonces ahí dije, claro, tengo que ir ahora, tengo que ir ya, eran las 3 de la mañana, tengo que ir ya y hablar con el primero y ver si me sirvió o no. ¿no? Quizás no me servía, pero me sirvió. Era un chico muy callado, pero que no se negaba a las preguntas.、Mm. O sea, había que preguntarle y preguntarle y preguntarle, preguntarle y empezaba a hablar. Si no, no hablaba.、Eh, eso también me sorprendió, porque tenía como un grado de madurez、eh, raro para alguien de 22 años, como si hubiera vivido, no sé, cosas de la vida, ¿viste? Y en realidad no, era un metalero cubano de 22 años, pero era, pero era vez, muy serio. Sí, su comprensión de la revolución es a, a través del heavy metal, o su manera de continuar、sí. la revolución es con su militancia y su poder. Claro, porque heavy, ¿no? él, él, yo después lo entrevisté durante cinco días seguidos, que fueron los cinco días que me quedé en Cuba. Y cada día le iba preguntando si podía verlo, ¿no? Lo llamaba y pasaba un rato a verlo y, a, y lo seguía entrevistando. Y me enteré así, por ejemplo, que su abuelo había sido un soldado del Che Guevara en Bolivia.、Uh -huh. eh, entonces, eso también me permitió contar un poco la salida del Che de Cuba,、claro. su viaje a Angola. Ah, Angola,、claro, Angola y después, y después a, a Bolivia. Y después a Bolivia, claro. Y también. Me permitió un poco como empezar a entrelazar、eh, las historias de la revolución y el rock. Que el rock en Cuba no estuvo prohibido, pero fue mal visto, fue, fue sospechoso. Todavía hoy se discute si es bueno o es malo. Están en un p e r í o d o de comprensión del rock que es como si fuera la década del 60. Sí, y de hecho hay textos que vos citás bien en el libro que tienen que ver con discursos de Fidel, muchas veces prácticamente homofóbicos. Exacto. Diciendo básicamente que el rock este, tendía a que todos、sí. se vuelvan putos, ¿no? Exacto. Ese es un discurso del año 63. Que yo no lo conocía, obviamente, pero que ahí lo conocen, los rockeros lo conocen todo.、Uh -huh. Entonces, uno de estos fans de los Stones con los que hablé, un tipo ya más grande, como de 50 años, me habló de las actitudes e l v i s p r e s l i a n a s que era el término que usó Fidel en ese discurso para condenar a estos jóvenes bohemios que tenían actitudes e l v i s p r e s l i a n a s Y con esas dos palabras quedaron, quedó para siempre esas dos palabras y, y hasta el día de hoy las recuerdan y son. Son un arma contra el rock.、Uh -huh. En este sentido, hablamos también de la visita de los Rolling Stones como una especie de lado B a la visita de Obama, algo que aparece en el libro、sí. también como concepto, la implicancia política de que los Rolling lleguen en esa apertura de negociaciones y después de Obama, n o casi como esta cuestión de intento de caída del muro de Berlín, aunque sea como horadar、sí. un poco. Porque los、nombre. Rolling Stones tocaron tres días después de la visita de Obama. Fue una semana increíble claro, para los、tremendo. cubanos. Los cubanos no, no sabían qué iba a pasar, su, qué iba a ser de su vida después, ¿no? Y ahora, en realidad, todo vuelve a tener otro giro con la victoria de Trump en Estados Unidos, que se supone que va a terminar con todo este proceso de apertura. Claro. Pero estaban muy felices, por un lado, porque realmente querían que Cuba se abriera un poco más, y estaban asustados también porque. Eh, a la vez que los cubanos quieren empezar a consumir más y a tener más libertad, más dinero y más libertad para comprar y para tener objetos, son conscientes también de que el capitalismo tiene sus miserias y, y sus problemas, ¿no?、Uh -huh. Y tienen miedo de que eso llegue, golpee fuertemente a la isla, que sin dudas es lo que podría pasar si se abre de una manera. Como pasó en la Unión Soviética, ¿no? Claro, hay un rol interesante que es el de los Rolling Stones en todo esto, donde de repente, sobre todo Richards y Mick Jagger, siempre se dice de lo leídos que son, de lo interesados en la política、sí. internacional, de sus bibliotecas y demás. Sin embargo, todo lo que se cuenta en el libro en torno a su rol en Cuba no parece de mayor interés. Mira, ¿no? a mí me decepcionó, o sea, vos me decías, ¿por qué no escribí tanto el show? Y yo te decía que es porque fue perdiendo épica en las dos horas en las que duró. La verdad es que Jagger dijo un solo comentario, hizo un solo comentario explícitamente político, que fue como en el tema, no sé, tres, viste, cuando tocaron un par de temas. Hey, y buenas、hablan. noches. Sí. Dijo algo así como: Los tiempos están cambiando, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y fue lo único que dijo. Después, como siete temas después, dijo: Gracias Cuba por toda la música que le diste al mundo. Después, con t ó、eh, Ayer estuvimos en un paladar, que son como unos pequeños restaurantes. Y después fuimos a bailar, a salsa, cosas muy amables con los cubanos, pero políticamente no, no dijo nada más de,、uh -huh. digo, de, de contenido político explícito. n o Hablábamos del protagonista de tu crónica, que es Rocky Saldanía, pero hay otros dos muy importantes. Uno de ellos es Guille Vilar. ¿Quién es? Guille Vilar. Guille Vilar es un tipo que tiene unos 60 o 65 años, muy rockero, y que es como el divulgador oficial, porque es amigo del gobierno. Divulgador del rock en Cuba. Entonces, para empezar, es el tipo que en 1976、eh, puso un videoclip de rock en la televisión cubana y desde ese momento tiene un programa de televisión de música y de rock y pone videoclips. Tiene programas de radio, dos en este momento, donde también pone rock y programa y dirige el club Submarino Amarillo, que es el, un, una r o q u e r í a un lugar de rock. Donde todas las bandas que tocan están obligadas <ríe> a hacer un cover de los Beatles. Exacto, y él es el que elige a las bandas y ahí. Yo u s todas las noches, yo lo entrevisté ahí y, y bueno, suenan muy bien. Los cubanos hacen todo muy, muy, con mucho talento, ¿viste? La, todas las artes, cultural, las artes y las culturas. Entonces vas a ver un grupo al Submarino Amarillo y sumado a que no hay visitas de los grupos originales, sumado a que tocan bien, es casi como estar viendo, como que en un momento. Suena igual que los Beatles. Y Guille Vilar se sentía un poco en su salsa de lograr que los Stones estén ahí y e r en un lugar bastante privilegiado, ¿no? Claro, Guille Vilar、eh, era la primera vez que veía a los Stones y lloró cuando, cuando salió Richards y tocó el riff que abre Jumpin' g c r e o que Jumpin' g Jack Flash era la primera canción, no recuerdo exactamente, pero creo que era esa. Y Guille Vilar es el tipo que me dice: No, pero el rock es bueno y tenemos que entenderlo. Y yo pensaba. ¿Qué discusión es esta? ¿De qué、pero? estamos hablando si en Argentina lo auspician las telefónicas, lo auspician las marcas de jeans? Claro, pero en Cuba no. Es la discusión que tuvo Pipo Lernú con su papá en el sí, 58, más、exacto. o menos. Exacto, y era impresionante, ¿viste?、Eh, y era refrescante para mí también volver a hablar. O sea, yo trabajé en la revista Rolling Stone hasta hace poco y. Eh, me quedé saturado de la industria argentina del rock,、claro. de, de los prenseros, de los, los rockeros que sacan discos para cumplir con un contrato, aunque no tengan nada que decir a nivel artístico、uh -huh. y terminan haciendo discos aburdísimos. r i Entonces me quedé un poco aburrido yo de todo eso. Y volver a un lugar donde el rock era amenazante <ríe> me parecía muy bueno. Está bueno, claro. Y decías algo interesante también de este personaje, Guille Vilar, que con toda la expectativa y con el llanto que le generaba la presencia de los Stones, también tuvo un encuentro algo decepcionante con, Shai, con, con sí, Richards, ¿no? Como claro, medio a la pasada. Sí, sí. Y porque claro, hubo una recepción en la residencia del embajador británico en Cuba el día anterior al show, ¿no? Donde estaban los Stones y todos los cubanos. Que tenían algo que ver con el mundo del, de la música o de la cultura, estaban ahí tratando de hablar cinco minutos con ellos. Y Guille Vilar, por supuesto, el, el gran rockero cubano,、eh, se acercó a, a Richards, ¿era? A Richards. A Richards Pero hablaron muy poco y Richards le dijo algo así como: Bueno, qué suerte que estamos acá, pero casi de compromiso, ¿no? Sí, sí, palmadita en la espalda sí, y otra cosa, exacto. ¿no? Exacto. Estamos aquí sobre la mesa con el libro Cuba Stone, tres historias. Javier Sinay con nosotros. Los otros dos croniqueros de este concierto histórico de los Stones en Cuba fueron José Lo de Cafeta Cuba y Jeremías Gamboa, un escritor periodista peruano, que han puesto su perspectiva sobre la mesa. Y quería preguntarte por último, Javier, cómo fue la articulación de las tres historias. Primero, para no pisarse.、Claro. Y después también, este, cosas de articulación, digamos, un poco ahí en Cuba, si estuvieron juntos, ¿no? Mira,、eh, el libro salió bastante bien. Un poco de casualidad, un poco no. A ver, un poco de casualidad porque no tuvimos, no nos dividimos los Los, los ejes, los textos, los ejes, claro. Simplemente fuimos todos con la consigna abierta de escribir una crónica sobre, el, sobre Cuba y sobre ese show. Y terminaron siendo tres textos bastante diferentes. n o El mío tiene que ver con todo lo que hablamos, el de José Lo es la mirada de un tipo. Que es estrella de rock desde hace 25 años y sabe lo que significa un concierto y está, su mirada está muy puesta sobre el concierto. Y el texto de Jeremías Gamboa tiene que ver con unos exiliados cubanos en Perú, él es peruano,、eh, y cuenta un poco toda esa historia. ¿no? c a s i e n perspectiva autobiográfica también la de Jeremías sí, Gamboa. Sí, también. Ahora, eso fue en lo previo. En cuanto, a tuvimos, en, en cuanto al momento en el que tuvimos los textos y los entregamos, los agarró Leila Guerrero, una gran editora. Y ella les dio la forma final, pero bueno, es cierto que no recibió ningún texto igual, ¿no?、Eh, supongo que también hay algo que, que resaltar en la elección de los autores y de la editora, ¿no? También,、uh -huh. porque、um, finalmente el texto,、eh, perdón, el libro, la, la suma de los textos funciona bien. Y yo personalmente en realidad me quedé con ganas de escribir otra historia que me di cuenta cuando estuve allá. Porque... No la cuentes porque puede ser tu próximo libro. No, igual lo quiero contar. Dale, conté. Era... <risa>、eh, en Cuba el rock no es, muy, no es muy popular, pero el reggaetón sí.、Uh -huh. Entonces descubrí un reggaetonero que se llama El Micha, que es un negro grandote que canta con voz estilo Joe Cocker, con una voz cascada. Y me pareció que la historia era ir con él a ver el show de los Stones, pero claro. Lo conocí ya cuando me iba, ¿no?、Mm. Eh, así y todo. Creo que mi texto que cuenta esto, la historia, la política, también funciona bien. Está puesto en primer lugar en el libro y creo que funciona bien como puerta de entrada. Totalmente. Y lo que queda también como una historia que mencionás en tu crónica, pero es parte de un futuro libro, tiene que ver con el intento soviético de hacer su propio rock、sí. para contrarrestar la herramienta del、sí. capitalismo. Ahí quedan un par de nombres de bandas polacas y soviéticas, húngaras, así, húngaras、sí. que se pueden investigar por un próximo libro también. Y son como 15 bandas, así que. Javier, gracias por esta visita. Gracias a vos. Javier Sinay, junto a José Lo de Cafeta Cuba y Jeremías Gamboa, hicieron Cuba Stone, tres historias que encontrás en todas las librerías. Vamos a escuchar un poquito de los Rolling Stones, porque, bueno, ¿cómo no lo vamos a escuchar? to me